The murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors, too, are seldom if the show is through. Side looks and with the cues, with the pose of martial smiles. At last, in 1998 show, the taught song, no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, scribble by mystery. There's films and chills and ghosts, come on Sing songs and surprises, there's something here for everyone Beside your season today there's mischiefs and melons se siente esto a la primera. No sé por qué te había convencido de que no iba, de que no iba a salir bien a la primera. No sé exactamente por qué. Hoy está sonando la audacity. Me parece a mí que está pillando mucha ganancia. A ver, que ahora sé yo. Ay, espera ya, esperé un segundín, porque ahora me parece a mí que sé, sé yo cómo, como hay que hacer esto para que, eh, para que furrole. A ver. No, pues no llega no así no, como yo pensaba. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Porque. Porque, joder, siéntese. Siéntese bien de esta. de esta manera, ¿no? Bueno, eh, Buenas noches a toda la gente que tea. No, no, no, no. Espera, espera, espera. Espera porque esto arreglo yo en un momento. Eh, eh, pues que ya.. Yeah, a ver. No, no llega aquí. Vale, voy a armar una.. Voy a armar un spoiler tremendo porque. Oye oh, era esto, y era esto ah, ya me hubo. y era esto ¿y era esto Entonces tengo que ponerlo eh, Tengo que borrar aquí bueno, de Tengo que andar mirando para ver o oh. le. Borro esto y pongo al 40 y me parece que agora... ahora Ahora sale esto Sale esto mejor me parece a mí bueno que buenas noches hombre buenas noches a toda la gente se de bienvenidos esta noche a radio Cucrecha, a radio cuca la radio libre ¿eh? eh, 107.3 de la frecuencia modulada y también a través del eh, www.radiocuca.org eh, esta noche y una noche <ríe> ya, es, ya lo sé pero ah, no que no ya que joder mierda vale, hostia, esto que ye, que ye este no, estoy el volumen joder, chaval, que raro, que raro me se siente a ver, fuego esto aquí retoco este otro por otro lado madre, a ver si si bajo esto, entonces que es yo lo que pasa, eh te te bueno, mira ¿no? no tengo ni puta idea, entonces Dame igual lo mejor que puedo hacer y eh, no tocar nada porque entonces es eh, igual a eh, igual a la, la cago un poquitín. Eh, vamos a, a dejarlo así. No vamos a, a dejarlo así. No, bueno, que, que a lo que tenemos está, que estáis sintiendo radio. Cuando estáis sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada, estáis sintiendo a lo mejor el 107.3 de, de la frecuencia modulada o. se Sele como sele, a través del método eh, que se A lo mejor, bueno, estoy siendo muy gallo Estoy diciendo que estáis sintiéndolo a través de estas dos eh, modalidades Pero a lo mejor lo que pasa es que no estáis sintiendo Radio Kuka en directo, no lle... Hay... ...o no en el día 5 de enero del año 2017... ...sino que ya cualquier otro día... ...y en cualquier otro momento y cualquier otra hora... ...entonces no es lo más posible... ...y ya que te hayas sintiendo... ...o, o bien eh, este programa descargó a través del archivo O bien que te hais ir. Sí, joder, otra vez, sintiendo el 107.3 de la forcoce Modulado o el ww.radiocuca.org y que lo que te hais sintiendo ya este programa en diferido, en puto diferido, ¿eh? En cuenta de ser en puto directo, porque si yo llevo 5 de Shineru, entonces no en puto directo. ¿Mm? Del 17, claro. Si el 5 de Shineru del 18, pues no. ¿eh? Ay dios, hay que explicarlo todo y claro, yo pongo nervioso porque hay muchas cosas que hay que andar explicando, joder. Eh, por cierto, eh, estoy eh, anedonia. Eh, más por cierto, eh, yo soy el anedónico miserable, dios, no soy a pronunciar ni siquiera el mío no me bien. esto tiene que ver con unos eh, una cierta disartría que me quedó a mí eh, consecuencia de, de unos de unos problemillas eh, unos los eh, físicos saludables que, que tuve en el que tuve en el su día eh. a ver si ya si nace me siente mejor no pasa un que no, eh. no que no veo yo que no na, que nada mentira, todo lo que pone aquí y una vil mentira y una vil mentira. Eh, sí, porque está esto. Ah, no, pero espera. A lo mejor lo que pasa es que si bajo esto. Nada, no se me siente. Sigo, sigo haciendo lo que sigo haciendo lo que lo que estaba haciendo. Sí. Bueno, después de eh, este accidentado en TAMU, eh, hombre, eh, sería raro que no fuera accidentado siendo tratándose de anedonia. Podía ser, eh, podía ser, porque bueno, pues, eh, técnicamente, hoy oh, la verdad que salió, me más o menos casi bien, podía haberlo disimulado y, y no se enteraban nadie, pero no eh, tenía yo ganas de disimular ¿eh? hoy hoy bueno pues dediquéme a hacer a por aquí determinados arreglos que yo cuido que no debiera tener los fechos porque bueno aquí más la, básicamente porque me, me despisté pero bueno eh, a lo que a lo que íbamos y a lo que realmente eh, ¿Eh? y el tema que, bueno, pues que tengo yo ganas de tocar esta esta noche y es que hoy la, la, la noche de reyes, la noche de reyes anoites de los reyes ¿eh? y bueno, pues no sé, hoy a lo mejor este programa va a tener un, un tono diferente o no lo sé, porque al final es muy posible que que el Arredónico miserable acabe tomando posesión absoluta de... ¿Eh? de posesión absoluta de lesón de este espacio y bueno pues sigue siendo un programa como ya es siempre de básicamente un, ¿eh? una, una mezcla de partes iguales de anidonia y miseria pero bueno pues pues hoy eh, voy a empezar diciendo pues que bueno pues que posiblemente esta ya la mi noche favorita de favorita del año eh, vamos a tomar diciendo eso de que yo soy un un individuo un poco raro, ¿eh? bueno, esto ya lo sabéis, un poco raro no, soy muy raro, pero la mia rareza llega al extremo de que, pues, si bien un montón de cosas que gusten a todo el mundo, a mí, dame igual o, o, o a lo mejor hasta no me gusten, resulta que una cosa en la que está, bueno, pues hay un consenso más o menos ¿eh? generalizado. entre la entre la gente del mi entorno la gente que haya sido un poco heterodoxo y tal que no gustar la navidad porque oye pues ya normal de personas oye pues del ámbito este que si anarquistas que se ateos que si tal pues ya normal no gustar la navidad bueno pues a mí la navidad gusta ¿Qué queréis que vos diga? Ya lo sé, ya lo sé que no, no tiene mucho sentido eh, Pero bueno, sí si es lo que hay A mí la Navidad dio un tiempo prestoso eh, A mí esas cosas que todo el mundo critica Pues parecenme totalmente, absolutamente criticables Por supuesto, la hipocresía, el consumismo, todas estas cosas Pero bueno, cuido que, cuido que esta época bueno, no necesariamente tiene por qué enfocarse en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? Quiero decir, eh, yo cuido que ya está más o menos esparcido, y que más o menos eh, toda la gente sabe que esta no es una fiesta necesariamente cristiana. no ¿Eh? hay una fiesta cristiana allí, ¿verdad?, que nosotros vivimos un entorno eh, fundamentalmente culturalmente de origen judio-cristiano. ¿eh? Digo, bueno, estaba yo, según lo decía, diciéndome que, pero a ver, pero a ver, porque depende. Eh, cuando Radio Cuca nada más se sentía a través del 107.3 la FM, Estaba claro que la nuestra cobertura no iba más allá de un entorno xudo-cristiano. ¿eh? Era imposible llegar a un sitio que no tuviera un entorno xudo-cristiano. ¿eh? Pero claro, ahora con el rollo del internet, www.radioqq.org, a lo mejor están sintiéndome pues en alguna región de, de la China, y eran ellos, ¿no? Pues aquí la verdad que un origen cultural de xudo cristiano, sanadónico, o a lo mejor tan cierto nombre en el chapón, y también están pensando lo mismo, aquí no sé, origen xudo cristiano, no, o o o de Kenia o qué sé yo, joder, un inuit en Canadá, Pero bueno, yo cuido que lo más probable, pese a todo, Y es que sí que toda la gente que está sintiéndome esta noche Si es que hay alguien sintiéndome te en eh, un entorno sociocultural eh, eh, De origen pseudo-cristiano Y por lo tanto a la Navidad Fácilmente le, le da un, un sentido cristiano pues El, el nacimiento del, del Cristo Y todas esas cosas no que dicen Pero bueno, de todas maneras ya sabemos que posiblemente el origen, y, bueno, posiblemente casi prácticamente seguro, que el origen de la festividad está, pues, de otro bien diferente. Porque bueno, pues resulta que vemos que muchas religiones totalmente diferentes, pues también celebren, también celebren fiesta en estas fechas, ¿no? Yo qué sé, pues. Eh, Los, los judíos también bueno sí, cristiano vale los cristianos cele, celebren el nacimiento del cristo los judíos celebren no sé qué historia con, con el candelabro de siete brazos y tal porque cada que también lleguen estas fechas después también el, el, a la misma fecha supuestamente nació según el mito nació mitra y parece que también llega Osiris y Y pasa que o, o Sirius o Horus o uno de estos eh, al Buda también y también y, atribuye nacimiento el, el 25 de aviento. quiere decir, que bueno, que lle una fecha que por motivo que sea, y es muy celebrada. Por motivo que sea, no, pues obviamente por el fecho de que de que estamos en este tiempo de, de solsticio de, y que ya el momento en el que. Oye, pues. Eh, después de amenorgar los días, pues entamen a amedrar, a, a, a crecer otra vez y el nacimiento del sol. ¿eh? Entonces, bueno, pues seguramente ese y el motivo de que sea tan tan celebrado, ¿no? Y es verdad que aquí en, en Asturias, por lo menos, no decimos el 25 de diciembre que es eh, que el día que, que el sol, eh, sol entama a vencer a la noche, decimos que el, el, el, el decimos la en Asturias y no sé si en otros sitio, en otros sitios también, supongo que sí, joder, que estos eh, en los refranes no va a ser que llegues a la raya, llegues yo, yo que sea al río Deva de o, o llegues al Leo, eh, y no psa, a partir de aquí ya no se dice eso, para que por lo menos se de, dice eso de, de que el, el 12 de diciembre, eh, eh <coughs> como yo, de por santo lo que allí el día de Santa Lucía, te atribuyó cristianamente a, a Santa Lucía, y el día que se dice eso de por Santa Lucía, vengo eh, a noite y al día. Yo conozco así, ¿vale? pues, pero ahí hay muchas variantes que más o menos dicen eso. También es verdad que dicen eso de, eh, por el día de Santa Lucía, mengua noite y medio al día, el paso de al las gallías pasan mucho <risa> la verdad un, un paso de, de galea bien pequeño pero bueno eh, quiero decir con eso que bueno pues sí que en ese momento cambia la tendencia ¿eh? que deja de para de, de ser la noche cada vez más larga y pasa a ser el día cada vez más más largo, a ver más horas de, de sol ¿eh? al principio poquitino y poquitino po, poco a poco va creciendo. Pero bueno, eso es el, el saber popular. Pero eh, el saber astronómico, eh, lo que donde, donde lo sitúa, y el veinti pico de, de aviento. No exactamente el 25, solo ponerlo eh, el 21. A ver, ¿no? Una hora más o no menos, tal, pero más o menos el, el 21 y el día que fala del, del solsticio de invierno. Pero bueno, de todas maneras, sería, sería el 25, sería el 12, sería el, el 21. A ver que por aquí, más o menos, pero estos tiempos, pero esta época, y cuando eso, pues cuando el, el sol ¿no? eh, entama a reconquistar, ¿no? entama la reconquista de, de la fresha horaria. En el día el sol cada vez para estar más tiempo presente ¿eh? y es curioso porque bueno pues en el invierno el sol ¿eh? en mal el sol recorrido victorioso en pleno invierno pero bueno oye luego acaba el, el, el para pa lo que también desde una óptica judio cristiana eh, bueno pues el, el llame saint ¿eh? pero bueno eh, todo esto yo sencillamente para explicar que no necesariamente la, la fiesta está ahí que atribuye al, al cristianismo, ¿eh? Eso básicamente digo lo por los que eh, dicen, no, oh, yo como estoy en contra del cristianismo y de la política cristiana y tal, yo no celebro la Navidad, que al fin y al cabo la Navidad ya no lleva una fiesta cristiana, ¿eh? La Navidad yo he cuidado que deje de ser básicamente, principalmente una fiesta cristiana y mucho tiempo para seguir siendo una fiesta religiosa, pero una que se venera, pues, al dios dinero, al dios capital, al dios consumo, que bueno, pues según como analicemos el fenómeno religioso, pues, probablemente puede ser considerado una forma de culto, el consumo como una forma de culto. Y es verdad, y es verdad que, que esta fiesta también puede ser estos días, estas fiestas también pueden ser, pueden ser extremadamente consumistas. ¿eh? Eh, bueno, fundamentalmente lo que es la celebración que esta noche y, y mañana, por la mañana, eh, y la que la que festejamos, ¿no? El, la noche y el día de, de Reyes, de Reyes. Pero bueno, tampoco necesariamente tiene por qué ser, por qué ser así. Y, y por ese motivo, yo por el que yo digo que, bueno, joder, que tampoco, ¿eh? que, que a mí me, me presta, porque no necesariamente hay por qué consumir algo burro. ¿eh? Y es verdad, a ver, que por ejemplo, yo qué sé, pues las noches de, de fartura, ¿eh? las noches de, de fartures impresionantes, de. de la noche buena, a la noche vieja hay que fortar ahí y tal, no sé, bueno, pues no necesariamente tampoco, joder, supuestamente, pues, vale, con juntarse con, con alguna gente que quieres y qué tal, Después falen de eso de la hipocresía. Bueno, pues, oye, hipócrita será el, el que quiera serlo y el que no, no, no será. También es verdad eso que dicen de, ay, qué asco, que, que, toda la gente que, que el resto del año está poniéndote la zancadilla, deseate felicidad. Bueno, pues tampoco es malo ¿no? que te deseen felicidad. Vale, sí, que lleve hipocresía porque en realidad no te la deseen por dentro o, o se les va a pasar enseguida. Pues a lo mejor sí, a lo mejor... A lo mayor y es verdad, no sé. Hay quien critica por hipócrita, por ejemplo, las es de, de Navidad, eh, las guerras, eh, la tregua de Nochebuena, la tregua de Navidad. Y es verdad, es una hipocresía tremenda el decidir: ay, pues, eh, vamos a dejar de, de masacrarnos esta noche eh, y seguimos masacrándonos mañana. Pasado, no pasa nada, tal. Es verdad y es tomadamente hipócrita y lamentable pero pero hostia no sé ¿eh? seguro que, que hay mucha gente ¿eh? el que está debajo de los bombes estará encantado de, ¿eh? de pasar una noche sin estar bajo de los bombes no Cuido que el que critica la hipocresía de la hipocresía que nunca exenta de un fenómeno sina, los estribos de Navidad, cuido que quien lo quien lo critica posiblemente yé porque nunca había esos esos bombes si no a lo mejor pensaba que bienvenida sea bendita sean los estribos de de Navidad no. Y, y, y bueno, todo esto pues sencillamente pa, como preámbulo para decir eso de que a mí esta noche o para explicar, para pa decir que a mí esta noche gústeme mucho y esta noche y la mañana de mañana gústeme mucho, eh, pese a todo, eh, quiero quitar ese, que no penséis que, que, que esta fiesta llena más una veneración del consumismo, ¿eh? una veneración del, del dios consumo, del dios dinero, del dios capital. No necesariamente, eh, no necesariamente. Eh, no voy a volver a repetir el tema, o si hay falta repito no tengo problema. Pero ya la semana pasada contaba eso, de que a mí, por ejemplo, les piedras, una piedra, es un regalo tremendo. Porque lo importante no es el regalo en sí, ¿Eh? O, yo por lo menos no he valor al, al regalo en sí, pues véstame la de Dios. ¿eh? Un regalo, oye, pues solo de algo que quieras de algo que tal. Pero no llega no a una cosa a la que, a la que yo le de la mayor importancia. La mayor importancia puede quedar muy buen rollo y esto puede decir, sí, ya, oye, me lo creo y tal. Bueno, pues no sé, lo si queréis, y si no, pues no lo creéis. Que a mí tampoco hay una cosa que me, que me ponga nervioso, ¿viste? Y si queréis, créeme, me creéis, y si no, pues no. Pero bueno, pues a mí lo que más me... Eh, lo, con lo que me queda un regalo, ni ¿no? con el regalo en sí. Y con la persona que me, lo, que me lo regala, ¿no? Y el regalo, pues, dime mucho de esa persona. dime, oye, pues lo que me conozco, lo que... Eh, Eh, les ganes que sabe que tengo de una cosa, de otra, de cual, o el esfuerzo, el menos esfuerzo de de, de de querer de hacer el, el de hacer lo que y falta para poder regalarme de algo. De fecho bueno, pues yo valoro mucho más los regalos que suponen de algún tipo de esfuerzo, los regalos eh, fechos por uno mismo sí también es verdad que sé perfectamente que hay personas que, que, que no tienen la capacidad de poder hacer ellos mismos el, lo que sea, el artefacto para pa regalar, pues no ¿eh? pero siempre hay siempre hay de alguna manera y, y, y pienso yo ¿eh? ellos son paranoias mías cosas mías. pienso que siempre hay de alguna de alguna manera de, de regalar lo que sea ¿eh? pienso en, en sencillamente decir acoger una piedra ¿eh? diría coñer una piedra regalar una piedra vale que podéis decir pero bueno anedónico por favor cómo dices eso bueno ya lo decía la semana pasada ya tuviste tiempo toda la semana para ¿eh? pa, para pa, pa, pa, pa pensar a ver de qué manera me o, o de qué manera denomabas la locura de una persona que que, que, que que parezca una piedra y un regalo maravilloso tanto para hacerlo como para recibirlo Sí. y si esa piedra pues pues si os da un poquillo de cosas regalar una piedra sin más pues podéis coger un rotulador y, y, y pintar a la piedra y o, o podéis adornar la piedra con con un lacino qué sé yo no sé si me explico bueno, o, o mejor dicho desprecáis no, yo cuido que estoy explicándome bien otra cosa allí que a lo mejor eh, bueno pues los que teáis hayáis sintiendo teis hay ahora mismo haciendo eh, movimientos eh diádico cinéticos con col en la sien, y decir haciendo eh, el, el símbolo este universal del que está como una maniega el el, el miserable está como les maracas de machín bueno pues en fin qué sé yo Mira, mmm, al cuento de esto Quiero contaros una, una anécdota Que sentí una vez por la radio En otra emisora otra No sé si a lo mejor en estos casi diez años Que van, pues alguna vez ya la conté Yo posible pues que sí Porque hay una, hay una de estas que me, que me marcaron En su momento cuando la Cuando la sentí eh, marcóme, marcóme mucho y entonces ya fácil que, es fácil que la comentarás alguna vez, pero bueno, no, no le importa yo comento la otra. Y es una anécdota que no tiene que ver con, con, la noche, con las fiestas de, de los Reyes Magos. ¿eh? Tiene que ver con, con, otro día que, bueno, pues está también comercializado por el máximo y muchos podéis pensar <coughs> que. Ye ...un acto de veneración a Dios, dinero, consumo... ¿eh? ...ese que llaman el Día de la Madre... ...el Día de la Madre de un año, no sé cuál... Eh, ...preguntaron por un programa de radio de estos... ...que se dediquen a, a preguntar cada día a los oyentes... ...a pedirles que llamen diciendo... ...ponen un tema ¿eh? y, y piden a los, a los oyentes, los sintientes... Que, que llamen y que falen, que den, digan de alguna cosa, de alguna anécdota ...tocantes a, a ese tema. ¿Mm? Bueno, pues ese día lo que disieron fue que llamaran tanto Fíos para contar los regalos más prestosos que hicieron a, a esos madres y que llamaran también Madres para decir los regalos más prestosos que ellos hicieron a los Fíos. Y acordome que llamó un, un rapaz. ¿eh? y, bueno, pues era un rapaz así, tono de voz triste, apagado y tal, y que decía que, bueno, pues que, que él adoraba a su madre, ¿eh? que ella era la persona más importante de, de la su vida, y que por eso en el cabero, eh, la última celebración del Día de la Madre, quería hacerle un, un regalo por, bueno, por una serie de circunstancias personales, un regalo especial, pero cuadraba, que decía él en ese momento, ni tenía trabajo, ni tenía un duro, no tenía posibilidad de, de comprar, de comprar ningún regalo para pa mi mamá y entonces eh, decía él que, que hizo una cosa, aquella, aquella cosa fue ir a la parte de la sociedad, supongo que entonces estudiase y una parte así, ¿na? que no ido y y, bueno, pues en otras ciudades que conozco también, a la parte rica, a la parte de los de los chales de la ciudad. Y decía que él, bueno, pues fue al sky de, de los chales de la ciudad y, y esos chales muchos de ellos, la mayoría tenían chardinos, tenían chardinos, ¿eh? y en esos chardinos, en algunos de ellos, en todos, en algunos de ellos, crecían rosales, ¿Eh? Y entonces el el rapacesti eh, dedicóse según contó según contado hoy eh, a picar a picar en todos los en todos los chaleses que él veía que tenían rosales y a pedir a la a la gente a las personas que viven allí que si podían por favor ser tan amables de darle una rosa y él le explicaba que era porque quería regalarle a la a la soma, el de a la madre, un ramo de una docena de rosas rojas y bueno decía bueno pues alguna gente me me lo daba, alguna gente me cerraba la puerta las narices y pero bueno ya al final conseguí juntar doce rosas coloraes y pude facer y el el regalo ese a a la mía mamá no tenía un duro pero conseguir o no. Y, hombre, yo no sé, la, la soma no faló aquel día, pero yo supongo que, que bueno, que ella escaparía la, la Yarima, ¿eh? Ante aquel regalo. Eh, tenía, cuido que tenía mucho más valor aquella docena de, ¿eh? De roses, seguramente de, algún algunos un poco chuchurríes diferentes tamaños seguramente no era un ramo tampoco así estéticamente muy fallaído pero seguro que al recibirlo esa persona y más valor que si el ramo fuera un perfecto ramo fecho diseñado en una floristería y bueno pues sencillamente comprado con una serie de, de perros ¿no? O yo por lo menos sí quitaría mucho más, mucho más olor. Eh, yo si de alguien que, que en un tien eh, me regala, pues eso, mm, pa, toma la molestia de ir, qué sé yo, a un, a un río, a, a coger un, una de, de que tiene unos determinados colores o tal, pues yo valoraría mucho. de verdad os lo digo no Ye, en este caso no soy no soy hipócrita no digo esto y luego si me regalen piedras no no de hecho bueno pues ya sabéis que yo tengo la dicho bueno sabéis lo dicho la semana pasada si si bueno la semana pasada fue dos la semana pasada en un <risa> eso eh, dicho lo que yo tengo un montón de, de piedras en casa muchas de ellas regaláis, eh, por personas eh, bueno pues yo aprecié mucho ese es tú porque cuido ¿eh? que si una persona te te falla un regalo que no vale absolutamente nada ¿eh? cuido que nunca no llegue por por cumplir ¿eh? Eh, por cumplir pon regalate una cosa que se haya pasado Del paso ¿eh? que no valga gran cosa pero que bueno que, ¿eh? que por lo menos de al pego pero para regalarte una cosa que, que no vale val absolutamente nada que no tiene más valor que el que tú y des al fecho de que esa persona te lo regale eso yo pienso que tiene un valer muy grande ¿eh? pienso yo pienso yo no no sé lo que pensaréis lo que pensaréis vosotros. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue ¿sí sintiendo la radio Lieber Dubie en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la nueva emisión digital en www.radioqk.org. Y por supuesto, sigue sintiendo la anedonia, sigue sintiendo la anedonia como inserable Falando en esta noche de Reyes el 5 de enero del año 2017 ¿Y qué tal yo con el tema de que, bueno, pues que a mí esta noche me gusta. Esta noche ya es la mía favorita del año. Esta noche y el día de mañana, la mañana de mañana, eh, eh, ya es la mía favorita del año. Eh, yo miré ahí desde, de, desde que ya era nenín, por supuesto. Tiene <risa> niña, iba siempre. Y, y sigo viendo ahora mismo, ahora que ya pasé, mmm, cuando ya el, el, el ecuador de la mi edad, de la mi eh, esperanza de vida. Eh, yo estoy jodiendo a las cabalgates del día de, de Reyes de la noche de Reyes anterior a Reyes eh, de ahí vengo de ahí vengo directamente de la de la cabalgata y Dios yo creo que es como digo así ambiente a mí bueno pues pues préstame recárgame ¿eh? ver a los niños ilusionados ¿eh? a los niños disfrutando de esa manera no sé a mí me gusta me gusta muchísimo eh, Sí, a los que no les gusta tendrían eso de sí. Mañana los niños esos van a tener ahí mi juguetes, cosas con las que no van a disfrutar siquiera porque ya. Bueno, sí, puede ser que muchos sí, pero también puede ser que otros no. ¿no? Y de todas maneras, bueno, pues ahora mismo ni siquiera estaba hablando de eso, estaba hablando de la, de la ilusión que sienten al tan cabalgata. ¿eh? Mira, yo más la la cabalgata eh, muy bella que siempre con la con la misma, eh, que la misma pues eh, comprenderéis que probabilísticamente es eh, más bella que yo todavía y sigue también teniendo teniendo ilusión por esta fiesta a lo mejor eh, precisamente por eso por la que lo tengo yo igual y eh, algo genético eh, o igual y eh, algo aprendido igual de eh, eh, que sencillamente de de verlo siempre Pues, pues seguimos, seguimos teniendo, teniendo esa ilusión. Ay, mucho velo, a mí también. ¿eh? Cuéntame anécdotas de, de, veces que, ¿eh? que, que, me llevaba y que, bueno, pues hay una que me cuenta muchas veces. Yo claro, no me acuerdo. Debía ser muy pequeñín. Pero cuéntame muchas veces de una vez que, que nevó, ¿eh? que no vio que, que nevó la noche de, la noche de Reyes. Y que, y que hacía un frío tremendo. Y entonces bueno, pues que, que ella en Asina, pues pues llevó a la, a la cabalgata. Y decía que la cabalgata no había, no había casi nadie, no había casi personas viéndola. Y, y que todos los que pasaban y tal, eh, los, los músicos y, y, y los... Los que, los que pasen haciendo la, la comparsa y todo esto y tal que que pasan corriendo para <ríe> para librar de la de la nieve y, y bueno pues que tienen un, un recuerdo muy guapo de, de aquel día eh, tengo más anécdotas relacionadas con la, eh, con la cabalgata de, de los reyes magos hubo un año que que salí yo y todo disfrazado de disfrazado pastor ¿Eh? que estaba yo de aquella fecha una estaba, tuviera malo hace poco y tal, pero bueno pues, proponxerome la posibilidad de salir con unos niños y tal digo, ya venga, tira para allá y ahí salimos todos disfrazados de, de pastores, Era muy prestoso también, no acuérdame de aquel año de aquel año muy prestoso Y incluso estaba yo pensando que si fueran dos, tres veces, los dos, tres últimos años fui a Bela con, pues, pues trabajando ¿Eh? yo trabajaba sacando a pasear a, a gente que que en que sillas ruedas ¿eh? y bueno pues con el cuento ese pues reservamos un espacio para ver allí en, en primera en primera fila muy prestoso, todo ello muy prestoso y luego bueno pues por supuesto bien lo de cuando vuelves para casa ¿eh? cuando vuelves para casa eh, bueno pues hay mucha gente que hombre, sí cuando cuando hay niños pues sí que fue en toda la parafernalia de que si ponen los regalos para por la mañana, envueltinos y tal, pero luego va pasando el tiempo y, y bueno pues lógicamente eso van perdiéndolo y si ya no hay ningún niño en la casa bueno pues entonces ya para qué oye pues yo sigo igual ¿eh? Eh, mira la gente que que vamos a estar que vamos a despertarnos mañana la misma la misma casa Eh, todos estamos más cerca de, del final que del principio no sé si me entendéis y en la cena eh, eh, mañana por la mañana vamos a levantarnos y, y vamos a ver un salón lleno de, de paquetes eh, empaquetados con, con papeles envueltos en papeles de colores y, y vamos a, a datos ilusionadísimos allí abriendo, desempaquetando, desenvolviendo todos aquellos regalos. ¿Qué luego lo que hay adentro? bueno Pues no voy a decir que yo lo de menos, porque y prestosísimo también. O bueno, sí, voy a decir que yo lo de menos, porque no, yo lo de menos. Lo demás, y, pues eso, toda esa ilusión, toda esa... ¿eh? Esta noche, bueno, iba a decir, esta noche durmiendo mal, no, eso... Eso ya era de, ya era de niño. costaba mucho dormir cuando yo era niño lógicamente yo estaba como una moto estaba esperando lo que lo que sabía que te iba a llegar el día siguiente pues quien duerme ¿Eh? quien duerme un año pues conseguí eh, que me un un cómic digamos los cómics no te veo porque yo nunca me al cuarto me incluso de cuál de ellos al cuarto más de un año que dije yo a mi madre mamá y es que va a costar mucho dormir entonces si me compráis un, un cómic <ríe> metíme a un a un kiosco al cuarto me todo como si fuera ayer al cuarto me veía un kiosco que estaba na aquella gascona. ¿Eh? en la caigas con abajo a, a Mandrecha, y, y estuve rebuscando por allí, entre los cómics de la Marvel, que eran los que me da aquella, en aquel tiempo me prestaban más, y acabé cogiendo uno de, de Iron, Man, ¿eh? Iron Man, que después la trama, ¿sabes dónde está ese cómic? La trama desarrollábase en Escocia, ¿eh?, Escocia, y el, el malo tenía que enfrentarse a un malo que ya era, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía, una, tenía pintas y traces como de, de obispo, de cardenal, con de hacía hacía cosas, y bueno, qué sé yo, ¿eh? tiraba rayos, lo de mi madre, no cosas de esas. Pero me de aquel día, ¿eh? me también de, de de una vez, que bueno, como tantas noches de reyes, pues yo pasaba muchas horas en, en vela, ¿eh? Con un miedo tremendo, porque claro, contaba tanto aquello para para dormir, joder, para que pasara la noche, contaba ante aquello, de, no, si que si estás has despierto los reyes no o no un tren, un no a entrar y tal. Entonces, claro, tal vez despierto, pero procuraba no moverte y tal. Pero bueno, pues en una de estas, ¿eh? siendo yo muy muy pequeñín, ya os digo, no pude más y, y levanté, ¿eh? Levanté yo, cuido que porque tenía que ir a o alguna cosa así nada, pero bueno, al llamaté y oye, la puerta a la salita, que es donde donde siempre se ponían los regalos y vi que ya estaban entonces allí. Y entonces, buah, al cuarzo me de esa sensación de felicidad, ¿eh? De esa sensación de felicidad tan hoy tan tan extraña para mí y y, y al cuarzo me de, de la sonrisa que se me depuso en la cara y volví, eh, volví para la volví para la cama, volví para la cama porque ya era, bueno, no sé qué hora sería, apunté a las tres, los 4 cuatro de la mañana, que yo ya era de los que a lo mejor a las siete ya estaba en pie y empezaba a agarrar eso, ya venían los reyes, ya venían los reyes, y entonces, bueno, pues le levantaba a todos, a los mis vuelos a mi mamá, para ir, pa ir a ver los, los regalos, pero bueno, en este caso se ve que, bueno, pues como ya era, ser eso, los cuatro de la mañana, Dije yo, bueno, pues tampoco voy a despertar a nadie. Volví, volví para la cama, pero bueno, ya, bah, ya ilusionadísimo, ya contentísimo. En fin, son alcordances de, de, esa, de esa noche y, por supuesto, alcordances de, de la mañana. Estaba ¿eh? eh, pensando lo mejor, en el, el regalo que más así ilusión me hizo. Claro, hay... Ahora vais, vais a decir, oye, va ahí en cuarenta, vaya contradicción. Decía que no me daba más el, el valir económico tal de los regalos. Y, y mira, sin embargo, ahora no, lo que va lo que va a contar. Porque yo la, la vez que recuerdo que más flipé con un regalo y más y más tal, fue una vez que me regalaron el, el primer ordenador que tuve. ¿eh? Un, un Amstrad Z, no, el primero no, y era el... y el segundo yo tuviera el primero eh, un un ZX y 48K ¿eh? Eh, un Spectrum de, de aquellos pequeñinos que se que se enchufaban a la, a la tele y a un ya un radio cassette para pa poder cargar los programas que venían en en, en casetes ¿eh? en formato .tk y bas y otros formatos diferentes pero bueno y no aquella vez acuérdome que regalaron me un, un un Spectrum plus 3a ¿eh? que tenía unidad de disco seguía viendo que enchufarlo a una tele tal para pero tenía ya la unidad de, de disco incorporada no un disco como los decir un disco como los de ahora no ahora ya no lleven disco <risa> Pero bueno, me acuerdo que aquellos eran de dos y medio o tres, bueno, no me acuerdo de nada. Pero bueno, que al más que, que ya me hizo muchísima ilusión. Entonces, eh, claro, ahora será el momento en el que digáis vaya, vaya, incoherente, dices que, que el regalo y el lo de menos, que igual le das más importancia a la persona que tú lo regala. Pero por embargo, eh, bien que, bueno, pues pues vale, José, y es verdad que ya me prestó muy, por la vida. ...supongo que por muchas cosas... no contaba con ello... ...ni del yoñe... ¿eh? no contaba con ello... ...pero bueno, pues apreció. ...la verdad es que tenía muchas ganas de él también... ...bueno, oye va... ...aquello me tocó... ¿eh? <risa> ...después no sé... ...otros regalos que me hicieron mucha ilusión... ...pues un invernadero... ...que me regalaron de este... Y va bien poco... ...y mira, va bien poco... ...como que fue el invierno pasado... O ...hay dos inviernos... ...no sé... ¿Eh? Y, y el invernadero pues llegó mal, ¿eh? me prestó bien por la vida que el invernadero prestaba muchísimo una vez que me que me regaló la, la mi mamá ¿eh? un, un bolso de cuero que hiciera ella misma, ¿eh? en este caso ya veis oye pues el, el do it yourself ha me sido me mucha ilusión y qué sé yo pues pues cosas cosas así ¿na? ¿eh? Eh, porque ese día, esa mañana joder, mañana, mañana mesmo, yo lo prestoso a mí por lo menos prestaba mucho mira, hay mucha gente que, que dice eso, de va, oh, que tontería yo, eh, total cuando hay niños, bueno, vale, que todavía creen en ello, pero, pero yo mucho mejor esperar al día siguiente y, y ir a comprarles cosas les los ya, pero, ¿qué queréis que vos diga eso sí que me parece ...sencillamente su consumismo... ¿eh? ...totalmente porque... ...no sé... ...qué cosa más fea, ¿no? ¿eh? Al ir a las rebajas a comprar lo que necesites... ...más yo decía también... ...cuando intentaba inculcar este espíritu... ...espíritu reimagista... ...a una persona que, que nunca lo tuviera... Eh, ...decía y eso de... ...coño, los, el día de reyes no es para regalar... ...cosas que necesites... y para regalar... cosas que, que quieres cosas que, que presten ¿eh? otra cosa que yo también digo siempre el, el regalo no tiene que gustar y nada más a la persona que lo recibe y es necesario, absolutamente necesario que el regalo y preste también a la persona que regala ¿eh? yo nunca no regalo nada que no me gusta a mí <risa> sí, así no pues lo digo a mí me encanta regalar ¿eh? la verdad, préstame más y esto sí que suena que la mayoría de personas hambre mira vete a contarlo luego eh vete a contar películas a otro pero es verdad pero también más mmm, regalar que, que recibir regalos sí joder oye pues, oye sí eso es raro pero más dar que recibir que vamos a que vamos a hacer ¿eh? la cosa y y así y sí y en la gran verdad a mí préstame entonces regalar a más cosas que a mí me gusten ¿eh? Pues es que yo digo, va, esto me presta, esto tal. Si no, pues mira, oye, bien, oye, si hay algo que sé que otra persona y falla especial ilusión, pues por supuesto, ¿eh? por supuesto que sí. Pero bueno, a mí falla una poquitina una poquitín, una poquitina menos, quizá. ¿eh? Eh, yo cuido que lo importante, y, o sea, eh, combinar las dos partes, las dos crees de la moneda. Que el regalo me, me preste a mí y que el regalo también me preste a, a la otra persona, a la persona que lo, que lo recibe. ¿Eh? Cosas que, oye, en fin, oye, yo soy así, no yo soy así nada ¿no? ¿no? ¿no? raro, soy raus, raro, puedo casi todas las cosas, pues pues esto también, para esto también. Y bueno, pues, ¿cuánto no es mi haber? No es mi haber, por considero, oye, pues todo un, ¿eh? todo un logro. el haber conseguido que esta persona que pues digo que no tenía ningún, ningún espíritu rey maguista pues al final entendió que, que lo prestoso ya era ¿eh? ya la mayor es de levantarte, de ver un montón de, de, de paquetes envueltos en papel de colores ¿eh? porque también soy de, también pienso que es más importante o sea más importante o más prestoso, por lo menos a mí me prestaba más ver muchos paquetes pequeños que, que a lo mejor uno grande eh, que a lo mejor una una cosa muy grande no, cosas pequeñines cosas chorraines pero pero bueno chorraines que que pueden llegar a, que pueden llegar a ser muy muy prestoses pienso yo, pienso yo, no sé eh, no sé si, si otra gente pensará, pensará lo mismo pero bueno, oye sentí ¿Querés el otro cantar? Bueno, pero lo quiero yo. <risa> because we're on all the charts. I like -a -mow -mow. you like -a -mow -mow. what's the a A <laughs> <inaudible> Radio station started getting They made the skin crawl, or well, they did like the music 'cause it made no sense. But everybody wanted to hear it again. Neenie Cocker Neenie What the love We hope you like A brand new Better think twice Before you put this one down What do we Voy a ir acabando ya con este programa express, de vosotros que curtio, ¿no? ¿por qué lo haces tan curtio? pues por una cosa muy importante ¿eh? y que llegue la noche de reyes hay que acostarse temprano ¿eh? para pa que, pa que ellos vengan me cargados y te dejen todos to los regalinos eh sí, hay que hacer eso, hay que cumplir con esa tradición Hombre, vosotros de bueno, hombre eso para los niños que todavía creen pero joder ah, no pero que yo, yo, yo todavía me lo creo ¿eh? en la media casa todavía lo creemos esta noche todavía vamos a vamos a hacer todo ese ritual de, de colocar los regalinos ¿eh? marchar para para la cama y mañana por la mañana el primero que se levante va a despertar a los demás y va a decir eso de ya vinieron los reyes ¿Eh? y vamos a ir para allá y vamos a desenvolver y vamos a desempaquetar y vamos a vamos a sacar todas las cosas ¿eh? y, y vamos a estar encantados y después vamos a desayunar el chocolate con, con roscón de reyes ¿eh? chocolate con roscón y, y bueno pues ¿eh? entre un montón de, de, de, de papeles rasgados y, y tirados para allí y... y Ay, yo mira, soy poco de, de mancharizar y de decir lo que la gente tiene de, de hacer, pero yo pues, recomendaría que que si en esto, recomendaría pues que, que hoy acostaseis temprano, ¿eh? recomendaría pues que, que no una espera les rebajes, ¿eh? que, que regalaseis cosas. Pues todas esas cosas deseáis y que les envíes en papelinos de colores y que les diréis la ¿eh? la mañana de la mañana de reis. Yo pienso que eso iba a ser lo más lo más guapo, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, yo no soy de, de evangelizar, entonces es a lo mejor pues, preferís cualquier hacerlo de otra manera, ¿no? y es muy posible y es muy posible no sé esto es una paranoia mía muy muy extraña muy extraña porque porque vamos a ver eh, hay que reconocer que como que esto no un pega en absoluto con, con el resto de la de la mi manera de, de pensar con el resto de les de les ideas que eh, que pues pongo que pues pongo aquí queda poco pero bueno pues pues oye en fin no sé préstame y y una cocina, a ver Eh, esta noche no me apetece eh, acabar con, con el tema este de cuando es que, que yo vos deseo que no vos callan, ¿eh? Igual, por supuesto, pero pero apetece acabar de otra manera. Entonces, a ver, como no traigo la como no traigo a cantar, voy voy a ver si lo encuentro a través del del YouTube, ¿eh? No, eh, está, pero yo por culpa mía que lo puse mal. Espera, eh, espera Que hoy voy, voy a, a ver si lo pongo un poco mejor. Igual consigo que encontrar el, el cantar. Cantar muy alegre, muy alegre, eh, que no tiene nada que ver con, con este tema, pero bueno, pues, pues que ya alegre, y entonces quiero poner yo sí si, si cantar alegre. A ver, sí, eh, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Eh, eh, eh, todos estos ruidos que faigo, yo de, de que estoy haciendo esfuerzos, eh, esfuerzos para que. que para que porque vosotros podéis pensar que llevo una cosa muy muy sencilla pero hacer un, un programa de radio en el que yo soy a la vez el operador y el y el y el locutor y es ¿eh? complicado pero bueno eh, vamos poniendo un cantar ya os digo que a mí personalmente presta mucho porque suena muy guapo ¿eh? Eh, espero que os a todos, por supuesto que espero que no os collan ¿eh? Pero bueno, pues esta semana no tienen que collevos de esta semana, esta noche lo que tenéis que hacer ye yeah, eh acostaros temprano y levantaros y sorprender a alguien con un regalo. Vale. Venga, de verdad, yo por lo menos lo de hacerlo, vosotros Bueno, fácil, si queréis, y si no lo fagáis. Pero bueno, yo digo vos, que lle, Que lle muy prestoso, de verdad. ¿Vale? Venga. Tal vez el manager.